Saludos, son las 9 punto de la mañana tenemos 24 con 2 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta aquí en el 101.4 de Teleilche en Radio Marca. Es miércoles 15 de julio y la evolución de la pandemia continúa en pleno verano ya hay rebrotes en todas las comunidades autónomas del país. En nuestra provincia de momento solo se ha registrado el de Santa Pola y dos nuevos casos positivos se han detectado en Elche en estos últimos 5 días. Ayer PSOE y Compromís actualizaron su pacto de gobierno municipal donde marcaron sus prioridades que pasan por realizar un plan de protección integral frente a posibles rebrotes en elche y apostar por un desarrollo sostenible del municipio. Destacaron proyectos claves que comienzan a ser una realidad como... La peatonalización del centro, el inicio de las obras del campus tecnológico, los edificios de San Antón o el impulso del bus a las pedanías. Desde Compromise insiste en la necesidad de revertir la gestión del Hospital Vinalopo para que sea pública. ...en la renovación de ese pacto de gobierno... ...se ha dado prioridad al ámbito verde... ...a la necesidad de conseguir la capital verde europea... ...y anunciaron que seguirán reforzando... ...las partidas económicas para atender la emergencia social... ...que nos ha dejado la crisis del COVID... ...del pacto vamos a hablar en unos minutos... ...en esa tertulia periodística de todos los miércoles... ...con nuestros colaboradores Pedro Soriano... ...y Sacramento Alvear... ...además en el programa de hoy miércoles... ...sobre las 10 de la mañana... Tenemos previsto entrevistar al presidente de la comunidad de agricultores de Carrizales y terminaremos con el presidente de la recién creada Asociación de la Hostelería para desmentir bulos que inundan redes sociales. Eso será en la segunda hora del programa. Antes comenzamos con música y recordamos la hermosa voz de una estrella, la de la saga flamenca y reivindicativa de los Morente y Bolívar. Padmoreo de la luz que a lo lejos amar como mi retorno soy a mimma que alumbraron con su pálido reflejo de la hora de dolor Y aunque no quese el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le dijo tuya es su vida tuyo es su querer bajo el balcón mirar con las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver la frente marchita la nieve del tiempo platearon mis cien Sentí que un soplo la vida que veinte años no nada que te la mirada en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñal. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su altar Y aunque lo olvido que todo lo destruye, haya batado mi vieja ilusión. Guardo escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, plateado mi ciel. Sentí que un soplo la vida, que veinte años no es nada, que te la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. ...con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Y de una gran voz femenina vamos a otra masculina, Camilo es esto Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón... ...no sé luchar contra el amor... Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida por amor... No quiero más vida que su vida, melancolía, vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo. Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar ¿De quien de mí no se enamora? Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir si es morir de amor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 Quiero ser algo más que eso me acollia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida me van comiendo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 Es miércoles, pasan 10 minutos de las 9 de la mañana, estamos en La Glorieta y como todos los miércoles comenzamos a estas horas nuestra tertulia con los periodistas locales. Tenemos con nosotros hoy a Pedro Soriano, muy buenos días Pedro, días. y Sacramento Alvear, buenos días. Hola, buenos días. Bien, pues vamos a comenzar eh, hablando de ese rebrote que tanto nos ha preocupado eh, y que se ha detectado, o se ha decretado más bien, eh, ayer mismo, el lunes, el lunes por parte de la Consejería de Sanidad. Dijo que hay un brote en un núcleo familiar en Santa Pola y que de momento está controlado. Eh, Sacramento, ¿era cuestión de tiempo que el siguiente brote fuera en la provincia? Sí. Pues sí, yo creo que es cuestión de tiempo. Todo el mundo está esperando que de un momento a otro en la casa de al lado donde vive uno y casi siempre deseando que no sea en la propia, pues surja algún tema de estos. no Lo que me llama la atención y lo que me parece perfecto, hasta cierto punto claro, es que haya sido este muy controlado, sea un brote en un grupo familiar, tiene una relación muy directa de todos los días y que no haya sido el gran fantasma de los turistas que vienen y de las personas que no son de aquí, que esa es otra de las grandes, de los grandes problemas que plantea esta cuestión de las infecciones por, eh, por el coronavirus. Eh, en cualquier caso, da la sensación, según la Consejería de Sanidad, de que lo tienen muy controlado y de que no es especialmente grave. Parece que los últimos brotes que estamos teniendo no son especialmente graves. Eso sí, cada vez eh, afectan a la gente más joven. Pero bueno, está controlado y ya digo, no no parece que haya muchísimo riesgo, ¿no? Sí, porque estamos hablando de uno de los brotes de la Comunidad Valenciana, hay ya más de 10 brotes y todos parecen eh, que están controlados y que no hay transmisión, con lo que parece que está funcionando ese sistema público sanitario, algo que no ha sucedido en Lleida o en otros puntos. Pa bueno, eh, Pedro, la... esa pregunta va para Pedro. Eso eso parece que, que el control está teniendo su balance positivo. En la comarca del Bajo Vinalopó tenemos 12 casos. Estos cuatro de Santa Pola, que son, son de una familia que está controlado, pero tenemos siete en Elche, que son casos aislados. Esos esos parecen que son un poco más peligrosos por el sentido de que hay que detectar dónde dónde está la primera causa de infección no y otro en Crevillén. Bueno, son 12, era algo que se preveía, que se veía venir. ¿Por qué? Porque el, el virus no se ha ido de aquí, no se ha ido de aquí. ¿En Lleida que ha pasado? Pues hoy le están echando las culpas como si siempre el de fuera. Es posible, pero si el de fuera cuando llega se le hace un control como corresponde, porque se sabe que es personal de riesgo, pues ahí puedes evitar que eso se expanda y, y, y contamine al resto de la población, ¿no? O sea, que que ser los temporeros de la fruta han sido los que ha llevado Lleida, pues el el tema del del COVID. Bueno, pues ya se sabe que cuando viene gente de fuera, pues se hacen, se hacen controles, se hacen en los aeropuertos, se hacen cuando vas a un centro de salud al entrante, lo único que te hacen es eh tomarte la temperatura y, y decirte que te laves la, eh, gel a las manos. O sea, que aquí parece ser que sí, que estamos... ...estamos controlando y que se está incluso aumentando... los PCR que están haciendo en los últimos días. Bien, pues después de valorar precisamente... ...cómo se está gestionando estos rebrotes... ...en la Comunidad Valenciana y concretamente... ...aquí en nuestro Departamento de Salud... ...porque Santa Pola pertenece al Departamento de Salud... ...del Hospital General... Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en el claustro de San José y es que PSOE y Compromís volvieron a sentarse un año después para renovar ese pacto de gobierno, el, el pacto de gobierno municipal. Y precisamente una de las prioridades que incluyeron fue elaborar ese plan de protección integral frente a posibles rebrotes en el Che. ¿Es una medida acertada, Sacramento? A ver, yo vuelvo a, vuelvo a hablar un poco también de, de, lo que es, eh, de lo que es posible y de lo que es ilusorio. Entre otras cosas, eh, de hablar de la protección, un plan integral de protección contra el virus en un municipio, por muy grande que sea, por muy bonito que sea y por muchas palmeras que tenga, no depende del municipio, depende de otras estructuras, depende de la autonomía y depende del Estado. Entonces, aquí tú puedes tratar de poner todos los medios posibles pero si la consellerera de sanidad dice que el departamento sanitario número tal va a hacer tal cosa pues ya puedes ya puedes decir hombre me parece bien que el ayuntamiento como es lógico esté preocupado por la salud de sus ciudadanos y trate de apretar por todos los lados lo máximo posible para que las medidas de seguridad y de, y de, y de preparación de todo el equipo médico en todos los en todos los momentos desde la, desde la primera atención eh, sanitaria hasta la última pues estén preparados y eso conlleva pues forzar a los departamentos, a la Consejería de Sanidad, a que haya batas, a que haya mascarillas, a que haya respiradores, a que haya medicinas, sin todo lo que no tuvimos al parecer en la primera en el primer momento de, de la pandemia. Pero bueno, no es... Eh, a ver, eh, en ese momento de reunión y, y de volver a, a replantear el, el, el pacto de gobierno y tal, que por otra parte ya se guardará muy mucho de no de no volver a firmarlo. Eh, no, en fin, hay que hablar un poco de todo y lógicamente pues de, deben ser loas a la gestión, y es el momento propicio para lucir, para lucir tipo, ¿no?, como, como diríamos. Bien, con lo que, desde tu punto de vista, esto de lanzar esa idea de un plan integral de protección frente a posibles brotes, eh, para ti es un es golpe un, de efecto. Es un canto al sol, porque realmente no tienes ni siquiera los medios para hacerlo, salvo a salvo aquellos medios de estar insistiendo a través de los medios de comunicación o, o de los distintos entes sociales que están colaborando con el Ayuntamiento, en, en, ...en incidir una vez más... ...en la protección, protección, protección... ...cuidado, cuidado, cuidado... ...pero eh, eh, elementos físicos... Y, y, ...y sanitarios... ...no es una cuestión municipal... ...eso también, nos viene eh, dado... ...también lo podemos mirar así... ...si lo anuncian es porque en estos momentos no lo hay... ...eso pues es raro... ...Pedro... ...no, vamos a ver, yo creo que estoy de acuerdo ...con sacramento del ayuntamiento... ...el municipio se puede... ...limitar a unas labores más... ...asistenciales, digo... En la asistencia la da la Consejería de Sanidad, que es la que tiene la competencia y la que tiene la estructura, la que tiene personal y la que debe tener medios. Entonces, el Ayuntamiento, ¿cómo puede ayudar a mejorar o a tratar de mejorar la salud de los ciudadanos? Pues se pueden hacer campañas de concienciación, se pueden estar un poco con recursos a lo que la Consejería diga, pero vamos, que yo creo que el pacto de gobierno, donde tiene que funcionar en el sistema económico, está pendiente de presentar, para ver cómo ahorramos o cómo no nos, se nos van las cuentas y luego pues sí, estas labores que que, que pueden ser de ayuda de asistencia a, a, a la entidad que realmente es la encargada, porque si no vamos a ver si hacemos como el ejército de Pancho Villa, cada uno por un lado haciendo su guerra particular no o sea yo creo que el, todo lo que puede hacer el ayuntamiento tiene que estar coordinado con la Consejería de Sanidad yo, yo, yo, así de lógico Pues vamos a hablar de, del pacto, de esa renovación del pacto de gobierno. ¿Pensáis vosotros que era el momento oportuno y que es necesario renovar ese pacto de gobierno, Sacramento? Sí, sí, ya te digo. Yo, vamos, desde un punto de vista político, lo que te decía antes, ya se guardarán de no firmarlo, porque en realidad quedarían los dos, eh, los dos partidos eh, muy en, en entredicho, en una situación bastante débil, ¿no? A ver, ni es el momento ni deja de serlo, pues bueno pues bienvenido sea. Nos hemos reunido hoy, hemos llamado a los medios de comunicación, hemos dicho que nos sentimos muy felices los unos con los otros, que tenemos los mismos objetivos y que vamos a seguir batallando por el bien de todos los ilicitanos. Eso lo diría hasta, pues no sé, decir un partido de extremísima derecha o extremísima izquierda. ¿Por qué? Pues porque es lo que toca. no El asunto es que ha sido una ocasión para presentar los logros eh, que se han hecho hasta el momento y obviar las deficiencias que hay. Eh, pero es que lo haría todo el mundo es decir en ese sentido no creo que haya, eh, que haya nada que, que reseñar en, en el acto en sí aparte de que bueno pues ha sido un momento festivo para una parte del, del equipo eh, de los concejales que hay en el ayuntamiento y de los partidos que están representados y bueno han disfrutado todas hasta Alejandro soler viven las imágenes que hemicis ayer en el informativo de TLS, sí. que hacía tiempo que no le veía o sea que bueno bien me parece bien no sé Bien, pues vamos y os parece a analizar los titulares que nos dejó esa renovación del pacto de gobierno y esa foto un año después en el mismo lugar donde se firmó el gobierno de coalición que tenemos. Nos dejaron titulares como, aparte de ese plan de protección integral frente al COVID, el de apostar por el desarrollo sostenible en el municipio y destacaron proyectos clínicos claves que quedaron pendientes y que eh, para ellos ya han comenzado a ejecutarse, como por ejemplo, y empezamos con uno de ellos que han señalado este gobierno de coalición que es una prioridad, que es clave y fundamental para dinamizar el centro, que es precisamente el plan centro, la peatonalización. Eh, vamos a analizarlo, Pedro. Precisamente ayer eh, el, el equipo de gobierno anunciaba que este se, era un un proyecto prioritario que habían comenzado con la adjudicación y que las obras de la peatonalización de Corredora, Vicin de la Cabeza, las plataformas únicas iban a comenzar a partir de este mes de julio y ciudadanos por otro lado estaba diciendo poco más o menos que el equipo de gobierno estaba con el plan centro asfixiando el casco histórico porque quieren reducir carriles en avenidas tan importantes como Diagonal del Padau, Maestro Albeniz, en fin, vosotros ¿Qué opináis? Pedro, empezamos contigo. Bueno, pues yo, lo que siempre hemos dicho, el, el, la peatonalización del centro de la ciudad siempre ha estado más o menos en el horizonte de, de los partidos de izquierda cuando han gobernado y se ha ido retrasando ese proyecto porque, claro, la, la dificultad y la complejidad del mismo pues, supone eso que acabas de decir, reducir los casiles, etcétera, etcétera y, y pensar muy bien qué va a pasar con los flujos de tráfico ahora mismo uh, habitan esas calles no por dónde van a discurrir y qué consecuencias va a tener para otra para otra zona de, de la ciudad parece ser que esta sí que va a ser la definitiva porque ya he leído que hay incluso la empresa que lo va a ejecutar es una empresa licitana bueno por lo menos de origen licitano y que y que, y que se va a llevar a cabo incluso de prisa y corriendo para, para llegar a tiempo a, a la campaña de Navidad porque claro, si la campaña de Navidad después de todo lo que hemos tenido de este verano tan especial siga la campaña de Navidad y tenemos el centro levantado en obra pues aquí se puede armar una una muy suave sabes porque los comerciantes supongo que están ya al borde de la desesperación pero bueno, parece ser que, que el Ayuntamiento va a meter prisa, se lo va a hacer esta empresa y y eso lo desprezo. vamos a ver, vamos a ver cuando, cuando a mí me gusta la personalización de los centros de las ciudades, yo siempre pongo como ejemplo Málaga, Málaga y kilómetros y kilómetros de de de peatón, de circuito cerrado, pues ahí está Málaga, es una de más importante de este país. Y ahí está Murcia también, que la tenemos más próxima, Murcia, su casco antiguo está prácticamente todo peatonalizado. Bueno, pues vamos a ver en Elche donde la cultura del automóvil es bastante está bastante arraigada y vamos con el móvil para el aseo como alguien que dice y vamos a ver cómo discurren esos flujos una vez que no se pueda pasar bajo ninguna manera por el centro de la ciudad sacramento bueno vamos a ver yo eh, en fin veo que esto es propio del, del, de la política del ambiente político que llevamos en los últimos años y es utilizar una serie de palabras eh, de, de, de palabras tótem para hacer las cosas sin eh, estudiar, sin ver exactamente un poquito más lejos por ejemplo, hacer de Delche una una ciudad sostenible no significa absolutamente nada podría ser una ciudad feminista podría ser una, eh, una ciudad inclusiva podría ser una ciudad ecologista podría ser una ciudad progresiva pero, a ver, eh, sinceramente un poco abundando lo que ha dicho Pedro que creo que lo hemos comentado en otras muchas tertulias desde hace muchísimo tiempo ¿eh? ¿cómo pretendes centro porque el, la ciudad sostenible en el centro significa que puede ser una ciudad insostenible en los barrios periféricos que tengan que acoger todo el problema de la peatonalización del centro. ¿Y cuándo me has explicado qué es lo que vas a hacer con el resto de los barrios? Nunca. Eh, Tú has tomado la misma decisión que tomó en su día la alcaldesa del PP. Voy a peatonalizar eh, la, el, el, el... No sé ahora cómo se llama. La, el, el Carrel Ample. Eh, y lo peatonalizó. Y nadie dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, ese proyecto de peatonalización del centro es un proyecto muy viejo. Y tengo la sensación de que Mercedes Alonso no peatonalizó la corredora porque está pendiente estaba incluido en el plan de que cuando se hiciera el mercado central, la empresa que hacía el mercado central tenía que hacer la peatonalización. ¿Os acordáis de aquel, aquel, aquel tema? ¿no? Entonces, bueno, bien, pero coincido con Pedro. Oiga, señores concejales, díganos qué va a pasar con el resto de la ciudad. ...porque me parece muy bien la peatonalización del centro... ...sí que también estoy de acuerdo... Claro. ...pero y lo demás... Eh, has, ...has abordado el tema del mercado central... ...así que vamos a hablar de ese mercado central... ...porque también ha sido eh, noticia... ...durante estas últimas semanas... Noticia en el sentido de eh, que el alcalde en la última entrevista que le realizamos aquí dijo que todavía están a la espera de la resolución de la Consellería de Cultura de ese recurso que había presentado la empresa Partisa contra la orden del ayuntamiento de normalizar la Plaza de las Flores y no saben cuándo Consellería va a resolver ese recurso y después también ha sido noticia porque la Agencia Valenciana Antifraude ya ha pedido toda la documentos toda la documentación de nuevo al Ayuntamiento con todos los expedientes para ver a raíz de una denuncia particular para ver si se ha producido irregularidades en la adjudicación de esta contrata, si ha habido dejación tanto del gobierno de Mercedes Alonso como el gobierno de, de Carlos González, si ha habido también dejación en en el gobierno de Carlos González qué pensáis que puede ocurrir con, con estos con, con estas dos estos dos factores nuevos que se han eh, han salido, han salido en un nuevo capítulo del mercado central. Pedro. Pues puede ocurrir lo de siempre, ¿eh? lo, lo que suele ocurrir cuando entramos en vía judicial en un tema que, que la administración no es capaz de resolver. O sea, estoy que decirlo ya así de claro, la administración el tiempo que lleva la, la Administración Autonómica, la Municipal, se han declarado incompetentes a la hora de solucionar un problema que debería ser de máxima urgencia, arreglar esa zona de Elche y ya dejar de dar esa visión tan horrible de una zona que parece abandonada a su suerte, con esas vallas que, bueno, son disimuladas, puede tener fotos bonitas, pero son vallas al fin y al cabo. ¿Entra la valla judicial? Pues pues ahí, ahí ahí te espero ver porque eh no sé si afectaría, no sé si afectaría en un momento dado a cualquier otra resolución que dijese, por ejemplo, la Consejería de de Cultura. Oiga, que no, que esto no se puede tocar, que estas estos restos son de un valor importantísimo, que esto hay que conservarlo a toda costa y hay que seguir excavando hasta hasta el infinito a ver qué sale. Bueno, vale. O sea, pero que si entra la vía, la vía judicial y dice, "No, que no se toque nada porque vamos a ver qué se hizo, qué no se hizo y y, y, y y qué se pensaba hacer. Bueno, pues ahí ya podemos salir un par de años más a la cuestión para ver en qué acaba todo eso. Eh, eh, Sacramento, ¿consideras que se puede justificar tanto, tanta demora por parte de la Consellería en esta resolución? Porque esto evitaría un problema gravísimo y es que todavía tenemos las zanjas de las excavaciones arqueológicas y el vallado en torno al mercado Mira, eh, yo eh, ayer en las declaraciones que, que pusisteis en Teleelge sobre la reunión de los dos grupos políticos eh, renovando su, su apoyo unos a otros en, la, en lo que queda de legislatura vi a una concejala de compromiso decir que el tema del mercado central ya estaba solucionado ya sabes que no se va a hacer y ya está, no está así de claro a ver, vamos a, vamos a pensar en el plano del político eventual que está durante cuatro años puesto allí y que está rodeado de funcionarios que se tienen que saber todas las leyes del mundo y todos los decretos que existan en España para poder dar un voto a favor o en contra de alguna cosa. Si no lo dan, es o porque no pueden darlo, porque no hay razón para darlo, o porque no se atreven, o porque no se puede. Y entonces esto viene vienen insistiendo unos y otros, es decir, una parte, la parte que quiere que no se haga, viene insistiendo en que sí se puede, y se recurre, hay cómo, se recurre al misterio, y se recurre a todo lo que hay al, al, al, al refugio de la guerra civil, a los restos arqueológicos, como dice Pedro, podríamos excavar un poco más abajo hasta Nueva Zelanda, a ver qué sale, no sé. Pero en realidad es que no hay... Aparentemente, o sea yo la sensación que me da es que no hay ningún motivo legal que impida la realización del mercado, porque si no, estaría más que cogido eh, El informe de cuatro, de cuatro casas, que por el que pagamos una millonada, por cierto, eh, no ha solucionado absolutamente nada. Si un equipo de abogados de esa envergadura no da una solución definitiva para el tema, es que no la hay. <ríe> y por tanto, como decía Pedro, nos vamos al juzgado y estaremos 20 años litigando. So pena, o, al contrario, puede que las próximas elecciones, o las otras o las otras, las vuelva a ganar el PP y diga, señores, fuera los juicios y fuera todo y se hace el mercado. Y punto. Que a lo mejor es lo que tiene que haber hecho este este gobierno de izquierda. Es decir, señores, corremos el riesgo de pagar indemnizaciones, corremos el riesgo de pagar todo, pero nuestra política es que no se haga. Por tanto, adelante. Y atenerse a las consecuencias. Si en Si entra en el juzgado... Olvídate, Elche va a ser un desastre por muy ciudad sostenible que se le ponga el nombre y por mucha peatonalización que haga el centro. Es un desastre total. Bueno, eso es el, eh, bien, pero el equipo de gobierno ayer en el clauso de San José decía que, bueno, que hay proyectos como el Plan Centro que van a revitalizar el casco histórico que hay otros proyectos que destacaron, como impulsar el bus a las pedanías, como el comenzar las obras del campus tecnológico y de cómo se está avanzando también en la reconstrucción del barrio de San Antón. ¿Pensáis que es un desastre la gestión urbanística del equipo de gobierno, Pedro? Hombre, yo no sé si llegaría a decir que no, porque vamos a ver, eh, la propia inercia de la Administración, pues pues va sacando cosas. Yo paso por San Antón y sí que veo como siguen creciendo los bloques nuevos que se están haciendo para acomodar a esas familias que se vieron afectadas por la luminosis y por un deterioro generalizado de, de esos bloques de vivienda. En eh, fin, sí, veo acciones que, bueno, pues se van realizando poco a poco. Lo pasa es que cuando haces tantos anuncios seguidos, tan, anuncias tantas cosas Y sabes que la administración, si algo tiene, son tiempos lentos, porque toda obra conlleva su estudio de impacto medioambiental, su impacto si es en el parque industrial, el parque empresarial, estamos hablando de las aceptaciones vuelos del aeropuerto, estamos hablando de la compensación geográfica del Júcar, luego te quedas con una sensación como que te han anunciado tantas cosas, que al final como te... Pasa un año pasando y bueno, te quedas un poco frustrado, ¿no? Por ejemplo, el tema de infraestructuras, el AVE. <risa> ¿Cuántas veces nos han anunciado la llegada del AVE a Elche? ¿Dónde está el AVE de Elche? Pues yo no sé si es que se perdió, <muchas> siguió rumbo a Cartagena o no sé por dónde, pero aquí AVE no te... O sea, eso te te causa ahí una pequeña depresión administrativa, no sé, de no me anuncien tantas causas, hombre. Vayamos paso a paso. Y y, y llenemos el tajo limpio no. Bueno, eh, Pedro ha preguntado dónde está el AVE. Precisamente el alcalde hace una semana anunció también en una junta de gobierno que ese plan municipal de infraestructuras estratégicas en el que quería llevarlo a cabo, porque era un plan reivindicativo con el consenso de todos los agentes políticos y sociales de esta ciudad, con el fin de ir a Madrid y a Valencia para reclamar lo que tanto nos han prometido y tanto han incumplido. Sacramento. A ver, con respecto a lo del AVE, eh, yo creo que el, el, el ministro Ábalos está así de gordo de las veces que ha tenido que comerse sus palabras eh, sí. anunciando el AVE a Elche. ¿eh? Porque, vamos, a, lo ha dicho y el alcalde lo ha refrendado no sé cuántas veces lo del AVE. Eh, igual que el tema del tren al aeropuerto, otro de los grandes desastres que nos obliga a Europa a tenerlo y que no lo estamos haciendo. Y yo no sé digo que la gestión eh, urbanística, hay sido un desastre, ni mucho menos, o sea, se han hecho cosas y hay que seguir haciendo cosas, es que si no tendríamos una ciudad levantada, vamos a es decir, estaría todo medio destrozado. Pero te recuerdo que hay un gran proyecto que a mí me pareció en su día muy importante y que valoré mucho, como es el, el, los arreglos y la construcción de los nuevos edificios en el barrio de San Antón. Te recuerdo que es de Alejandro Soler ese proyecto. Es que no, es que a ver, vamos despacito, como dice Pedro lo de la administración, vamos despacito, pero es que el ayuntamiento va también despacito es de Alejandro Soler, que llegó a un pacto en que el ayuntamiento pagaría el 33% de las obras, el ministerio o el otro el otro 23% y la comunidad el 33%. Y cuando el asunto quedó ese, ese pacto quedó en agua de borrajas por parte de las administraciones superiores a la municipal. Mercedes Alonso lo que hizo fue implicar a Pimesa y los fondos de Pimesa para construir el primer edificio. Entonces, no es nada nuevo, o sea, que aquí hoy es que seguimos construyendo eh, eh, eh, el barrio de San Antonio, ¿vale? Pero es que no es nada nuevo. Como no es nada nuevo lo del mercado, que también era otro proyecto ya de, de, de Alejandro Soler. Y anteriores ya se había hablado de este tema. Como no era nada nuevo lo del hotel de Arenales, como no era nada nuevo todo lo que hay, es, es que es lento. Es que va muy lento. Entonces, se está utilizando unas fraseologías, se, se utilizan un, unos eslogans. Se utilizan una serie de cosas para, para decir cosas que, como dice Pedro, en realidad... Habría que ir más despacio, pero más seguros o a cosas concretas. Vamos a resolver esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. En lugar de lanzarte todo un panorama amplio de tenemos previsto, tenemos previsto, tenemos previsto y, y hecho, ¿qué tenemos hecho? Queda poquita cosa, ¿eh? No sé cuánto tiempo llevamos hablando del mercado central, ni de Arenales, ni de, de las viviendas de San Antón. Pero ya te digo, son eh, dos, tres, cuatro, cuatro legislaturas como mínimo. Bueno, te, 10, te, años, te recuerdo, ¿eh? Sacramento, que es Diego Macía quien presentó ese proyecto de reconstrucción del barrio de San Antón. Eh, lo recuerdo peor, perfectamente. Te, peor me lo pones, porque entonces serían dos legislaturas más de Alejandro Soler. O sea, es que, imagínate, o sea, imagínate el tema, ¿no? Es, es, no es que no se haga nada. A ver, sí, lógicamente se trabaja, se va, va cometiendo cosas, se va solucionando problemas, pero bueno, es, es muy lento como se va, ¿eh? No, no, y, y resoluciones... Eh, que sí que serían una noticia gorda de a cinco columnas en primera, eh, sería el, lo del mercado central está arreglado. Eh, Arenales el, el, el, se ha tirado, no sé, algo así. Pero no no sé no, no tenemos grandes noticias. Bueno, eh, tenemos eh, las que hay, las que nos produce este equipo de gobierno y precisamente también ayer anteayer ya dábamos la noticia de que nos encontramos en esa recta final de la adjudicación de la... Eh, contrata más importante del ayuntamiento que es la contrata de basuras y limpieza ya ayer ayer mismo dieron a conocer que la oferta mejor la oferta técnica mejor valorada ha sido Urbaser la actual adjudicataria pedro Sí, vamos el consorcio este con eh, fomento de construcciones y contratas no o sea las grandes era, esto era de prever ¿no? O sea aquí las pequeñas Aquí no llegan a, a estos pliegos de condiciones y pueden asumir el riego de, de mantener una infra, infraestructura de recogida de basura, maquinaria, camiones, barredoras, limpiadoras, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, a mí no me ha sorprendido en absoluto de, de que esto se lo haya a hacer con... Dicen que todavía no se ha cerrado el asunto, que todavía queda ver mmm, la resolución definitiva, pero vamos, yo creo que... ...que esto estaba cantado, que esto va a ser así... ...y bueno, pues vamos a ver... No, ...al Ayuntamiento habrá que pedirle... ...la, la vigilancia... Eh, ...para que esas empresas... ...que también por otra parte a veces son un poco... ...ay, no me había dado cuenta... ...pues le faltan a usted cinco camiones... ...porque en el pliego de condiciones dice que... ...tiene que haber 150... ...y aquí hay 145, sí que son muchos... ...pero los que llegan son figuras ...al Ayuntamiento se le debe pedir esa labor... ...de vigilancia... ...de que el pliego de condiciones se cumpla estrictamente. Que todo lo que se ha estipulado ahí, porque lo vamos a pagar en oro o, sea, o en curso legal... ...en euros de curso legal, se va a pagar y lo van a pagar los ciudadanos. No lo va a pagar aquí ni los políticos ni nadie. Lo va a pagar nosotros con nuestros recibos, con nuestras tasas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es el mayor pliego mm, económico que se ha adjudicado aquí en la historia... El lógico también, la vida va subiendo, la ciudad va creciendo, vale, de acuerdo, pero ahora vigilando, vigilancia. Y tanto, y tanto porque el incremento de la contrata es también considerable, Sacramento. Sí, a ver, lo que en principio se ha hecho ha sido valorar e inclinarse por una de las ofertas que hay desde el punto de vista técnico. Es decir, eh, ¿qué haría usted en los barrios?, eh, ¿qué, ¿cuántas barredoras traería?, ¿cuánta gente de limpieza a mano va a utilizar?, ¿cuántos camiones, que decía Pedro, va a traer?, todas estas cuestiones. Pero queda todavía por decidir la cuestión económica, aún se ha de valorar las distintas ofertas económicas. Claro, ahí también puede haber un punto de inflexión. que Usted nos va a poner 20 camiones pero va a cobrarme 10 millones, supongo que no es exactamente el, el, el total de la contrata, no sé a cuánto asciende. Y, y sin embargo hay otra empresa que yo voy a poner en lugar de 20 camiones, voy a ponerle 19, pero le voy a cobrar eh, 3 millones menos, a lo mejor hay que valorar eso también, ¿no? En, en cualquier caso, es uno de los elementos fundamentales en una ciudad moderna, y por emplear el lenguaje sostenible, porque claro, lo que no puede ser es que este, eh, antes cuando poníamos las bolsas de basura en la puerta de la calle, te acordarás, eh, Ross, a pesar de que era eso de, de principios del 20. Me acuerdo, pero, me acuerdo, me acuerdo. Pues eh, eso era era tercer mundista, ahora eh, tenemos un poco de, de todo este montón de, de grandes contenedores que nos han puesto para el vidrio, para el plástico, para la, el papel, para el otro, para el otro, pero bueno, al fin y al cabo, es una forma también de facilitarle la labor, que eso yo creo que no se tiene en cuenta a la empresa concesionaria. Y no se tiene en cuenta porque mientras que tú facilitas la labor a la empresa concesionaria, estás girando puntos de aparcamiento, estás generando ruidos y molestias a los vecinos con los camiones, en fin, estás haciendo una serie de cosas eh, que, eh, bueno, pues, eh, en fin, la ciudadanía yo creo que eso lo, lo ve con, con, con a favor y no importa, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo también en cuenta. Queda todavía, como te digo, la, la valoración económica de las ofertas y eso me parece muy importante. Estamos, desde luego, la, las ofertas económicas habrá que estar muy pendientes, pero creo que con estos cuatro grandes monstruos no va a haber rebaja en la oferta económica, no sé, no no será sustanciosa. Eh, Pedro. No, desde luego que no, estas empresas. Además, qué casualidad que suelen tener copauto de el valoraba nacional de yo recuerdo una anécdota de no me acuerdo cuál paragados creo que era que que tenía un calendario donde se donde se decían los días verdes, los días que tal, que había recogida, que no había porque hay algunos días que no que no se recogía y voy a mi pueblo y me encuentro el mismo la misma foto, una foto muy graciosa de tal <risa> con los por los viajes allí no se recogía la basura. Digo, pero este Dice, pues, eh, sí, es que está pensando que tenía un nombre así, di, parecía diferente, pero al final era el mismo grupo empresarial y son por pues, los que controlan prácticamente los grandes núcleos de población la recogida de de basuras si en la Vega Baja. Os acordaréis que había un empresario de Orihuela, ha sido sometido a sometido a juicio, ¿no? sí, por ¿no? con... por Y, y bueno, pues eran todos los municipios de la Vega Baja los que recogía la basura. El micrófono de, de Pedro no admite, no admite que suba más volumen, Pedro, hay mucho pitido. Bien, estabas diciendo que son los poderosos, los grandes, los que ocupan y que hay empresarios relacionados con esto de la gestión de los residuos, como el de la Vega Baja, que evidentemente ha estado en juicios por corrupción política. Desde luego que sabemos que esto de la gestión de los residuos en muchas, en la mayoría de las veces, huele bastante mal. Y no sabremos no sabremos si esta adjudicación de, de la contrata de basura y limpieza eh, va a ser de forma inmediata, porque puede que impugnen, porque esto es una lucha de titanes, sacramento. Sí, a ver, es una lucha de titanes y además titanes que son titanes, son bastante fuertes. ¿eh? O sea, no, no podemos hablar de que empresas pequeñitas que van a hacerte la limpieza del barrio, ni mucho menos. ¿eh? Yo, de, la única ventaja que le veo a esta situación de que sean grandes empresas, grandes grupos empresariales, muchas veces coaligados unos con otros para poder eh, taparse sus propias deficiencias y poder seguir adelante, es que, bueno, llegado el momento, creo que se ha, se ha producido aquí en alguna ocasión, me parece recordar, una información que estuvimos eh, hablando durante muchos días, de que, bueno, falta material para recogida de, de basura, falta material, y efectivamente había menos pero los camiones que decía antes, Pedro, parece que faltaba. Bueno, de, eh, os voy a hacer una puntualidad, os voy a recordar, porque estabais los dos trabajando también como periodistas, que esta misma empresa fue sancionada, porque se le, se le pilló con, eh, utilizando maquinaria de leche en otros pueblos. Sí. Claro, por eso decir que eh, también podría haber ocurrido al revés, que se hubiera necesitado en el haber traído de otros, de otros pueblos y, y, y eso se hace de una forma más inmediata, más rápida que otra empresa con menos eh, envergadura que tiene que plantearse, la, por ejemplo, la compra de un camión nuevo. ¿no? Eso tiene de ventaja. Ahora, la lucha entre las grandes operadoras de este tema que hay que recordar que son imprescindibles para los ayuntamientos y, por tanto, aprietan todo lo que puede, porque no puedes pasar como un municipio, por muy pequeño que sea, sin un servicio de recogida de basuras, estás obligado a tenerlo. Es como el servicio de agua o de electricidad. Si no te llega electricidad al pueblo y no te llega agua, no es un pueblo. Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, aprietan... En fin, yo creo que en exceso, pero claro, ahí está lo que Pedro hablaba de la vigilancia municipal para que las cosas pactadas se puedan cumplir. Y, y ha hablado con conocimiento y con experiencia. Hay que vigilar muy de cerca porque también recordamos que cuando se adjudicó la concesión, esta contrata a Urbaser, hace no sé cuántos años, no cumplió una de, de las condiciones del pliego y es la recogida diaria de basura. No sé si lo recuerdas, Pedro. Sí sí sí que no, que no se hacía yo para mismo pues bueno el tema del contenedor eh, yo no soy pendiente de cuá pasa el cambio ¿eh? porque son horas intempestivas. normalmente uno está durmiendo cuando pasa recogiendo los residuos, pero sí eh, la, el tema de la recogida diaria suponía un enfrentamiento muy duro con los sindicatos que no que comisiones obreras era el sindicato mayoritario en el sector y, y plantó y plantó batalla yo creo que en ese lazo de tiempo me cambié de necesidad y no recuerdo exactamente cómo pues cómo pues, quedó cómo se resolvió aquello pues vamos a ver si lo recuerda sacramento no, yo tampoco sé exactamente lo que ocurrió. Sé que hubo una enorme bronca entre los sindicatos eh, que el ayuntamiento tampoco sabía dónde ponerse, dónde posicionarse y que al final se resolvió eso pues con la, con la recogida diaria. Yo creo que coincide con la época en que, que Pedro hablaba de los carteles aquellos diciendo tal día no, tal día no, tal día sí, tal día no, tal día no. ¿no? Fue una época que bueno, tampoco, eh, tampoco es que estuviera nada oculto. Eh, hay otras veces que se ocultan cosas peores que esta, ¿eh? sí. pero bueno, eh, al final se resolvió sí, la, cogida, la recogida diaria de basuras. No sí. recuerdo exactamente tampoco cómo se resolvió. Eh, fue Mercedes Alonso que, quien creo que lo resolvió. Como no lo recordamos muy bien, vamos a pasar de tema de algo más fresco eh, porque también ha sido noticia el famoso trasvase Tajo Segura. ¿Pensáis que tiene futuro, Pedro? Pues hombre, vamos a ver, vamos a ver. Eh, está claro que... La izquierda normalmente es antitransfascista, eso es una especie de, de carga genética que tienen. Eh, están más por el autoabastecimiento de, de las cuencas, ¿no? O sea, mmm, yo creo que de momento el traspase tiene que seguir existiendo. No no hemos llegado a un, a un grado de, por ejemplo, la desalinización del agua del mar sigue resultando excesiva de precio para riego, para, para riego agrícola, para para consumo ...humano pues que, que está bien, que sí que tiene un, tiene unas cuotas que, que son asumibles... ...entonces el trasvase tiene que seguir, tiene que seguir... Eh, ...vemos que cada vez los pantanos tienen que estar más llenos... ...para que nos manden agua, eh, van subiendo la cota... Conforme, ...conforme pasa el tiempo el trasvase se hace más difícil de que se, se produzca... ...porque piden más agua allí en, en, en los pantanos... También es verdad que hay ciudades de la cuenca del Tajo que tienen problemas, ¿sí? porque porque el Tajo empieza a ser generoso hace, cuando, cuando pasa Madrid, o sea, cuando pasa, no por Madrid, pero pasa a la altura de Madrid, al principio donde están los embases de, entre Peñas y... Y buen día Y buen día sí. Eh, todavía es mejor agua porque es de, de, la, de, de la zona alta del río, pero no tiene tanta agua como la que va recogiendo después yo creo que de momento vamos a seguir con un traspase, ya te digo como a mínimos quizás pero seguirán existiendo porque si nuestro no se seca esto ya da pena pues, veces ir por la carretera y ver grandes extensiones de terreno que antes estaban en producción que ahora están en baldío y eso da la pena pero hasta que no sea posible conseguir un precio de la desalinización y una mejora y quizás también de, de los sistemas de riego, el trasvase sigue siendo necesario. Eh, Sacramento, ¿piensas que hay futuro para el trasvase Tajo Segura? A ver, yo creo que hay futuro para el trasvase Tajo Segura, igual que plantearse hay futuro para España, porque mi opinión es que esto depende de un plan integral a nivel nacional que plantee las situaciones de cada una de las regiones y que obvie ...los eh, manifiestos ecologistas o partidistas o populistas o tal... ...de cada una de las comunidades autónomas... ...más cada uno de los pueblos, más cada una de las provincias... ...más cada uno de los regantes... ...porque efectivamente eh, el problema del... Eh, ...hay poblaciones en, en Castilla-La Mancha... ...que pueden tener problemas de abastecimiento de agua... y pueden tener problemas, o sea, que exactamente igual que aquí... ...pero también hay que recordar que Castilla-La Mancha... ...de toda la vida del señor ha sido el gran granero de Europa... Y ha sido todo de secano. Ahora, si tú empiezas a autorizar eh, posiciones de regadío, posiciones de regadío, posiciones de regadío a lo largo de una cuenca que tradicionalmente no lo hacía, pues es complicado. Y lo mismo ocurre en la, en la comunidad valenciana y murciana. ¿eh? Si tú tenías determinado territorio que era de regadío y que estaba planteado desde tiempos inmemoriales, desde los romanos y los árabes, ya estaba planteada la estructura así. Y sin embargo has autorizado un montón de tierras más para poder regar, para poder plantar cosas que no estaban previstas en esa zona. Y os recuerdo otra... Otro mal que ha traído ese tema de la expansión de los regadíos y la expansión de los cultivos ha sido la destrucción del mar menor. Se está utilizando tal cantidad de riego en campos próximos al, al mar menor con tal cantidad de productos químicos para aguantar las cosechas que el propio mar menor ha desaparecido la vida en él. Entonces, todo esto solamente puede responder a un plan nacional. Dice, señores, esto es lo que vamos a hacer. Mire, del Tajo va a usted a recibir 10 litros, pero del Ebro vamos a bajar otros 10. Y del Juca vamos a, a bajar 2. Nadie se va a ver realmente afectado, pero todo el mundo va a poder vivir. Pero los gobiernos centrales, desde siempre, no se atreven con las autonomías. ¿eh? Sí, porque tenemos ese plan. Lo que tú dices es el plan hidrológico de las cuencas, que regula precisamente el agua. Pero eh, es lo que tú has dicho, las autonomías no se atreven. Los gobiernos hay muchos intereses y, evidentemente, el tema del agua eh, da para más de un programa. Nosotros tenemos que poner el punto final, tenemos que agradecer a Pedro Soriano, en primer lugar, que haya participado en esta tertulia, Pedro. Ya nos veremos otra semana. Venga, a ver si ya pronto nos vemos cara a cara. Muchas gracias, Pedro. Y Sacramento Alvear, también os eh, emplazamos a los dos en otra tertulia durante este verano, porque de viaje no vais eh, de vacaciones, vas a coger vacaciones, Sacramento, no, yo, yo he estado tres días en, en Viena, eh, además creo que fuimos fui el primer viaje que se hizo a, la, a Austria desde España y la verdad es que pocas aspiraciones más de vacaciones tengo. Estuve ahí tres días y descubrí, por cierto que en Viena, no es, en Austria, no es obligatorio para nada el uso de las mascarillas, excepto en los transportes públicos. Eso sí, la población de Viena en el transporte público, todo el mundo lleva mascarilla. Y en el resto, si la quieres llevar, la llevas, y si no, pues no pasa absolutamente nada. Pero tiene otro sistema sanitario distinto al nuestro. ¿eh? Esto es en Viena. Pedro, ¿has salido o vas a salir de viaje? No, no, no lo no tengo entre los planes para los próximos meses. No tengo previsto realizar ningún viaje. Y si lo hiciese, posiblemente sería por a Madrid a ver a mi hija o quizás a algún pueblecito, pero muy local, todo muy local. Pues eh, bien, os voy a tener entonces eh, durante este verano en las tertulias. Pues muchísimas gracias a Sacramento y Pedro Soriano. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 En Clínicas Bógel no queremos que renuncies a tu sueño. Ahora tu injerto capilar en Alicante por solo 1.990 euros. Entra en hastaqueabraturquia.com y reserva ya tu consulta médica gratuita. Encuéntranos en calle Italia 30, Alicante.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 ...tu concesionario San John... ...en Elcesor josé Alcorta 35... ...y en sanjonalicante.com... ...en Erosquielche... ...ahorra mucho más... ...pollo entero, 1,99 euros kilo... ...pechuga de pollo... ...3,99 euros kilo... ...barra de pan común... ...1 euro, 3 unidades... ...dorada, 1,99 euros pieza... ...hipermercado eroski elche ...en el centro comercial Lallup... ...abierto de 9 de la mañana... ...a 10 de la noche... Eros Kielche, ahora más que nunca, contigo La Glorieta, con Rosmar y Alonso Y cuando faltan 5 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana Y tenemos casi 26 grados de temperatura Vamos a escuchar la voz de Chabela Vargas te voy a dar mi vida si no te vas vas a saber quién soy vas a tener lo que muy poca gente al muy tuyo mucho mucho amor ay cuánto diera yo por verte una vez más amor de mi cariño por dios que si te vas y me vas a hacer llorar como cuando era un niño si tú te vas y se va a acabar el mundo el mundo donde solo existes tú no te vayas no quiero que te vayas porque si tú te vas en ese mismo estánte muero yo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 acabar mi mundo el mundo donde solo existes tú no te vayas no quiero que te vayas porque si tú en ese mismo instante muero muero yo 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana, tenemos casi 26 grados de temperatura, hemos alcanzado la segunda hora del programa La Glorieta y damos la bienvenida a quienes nos siguen por eh, Teleche. En esta segunda parte tenemos más entrevistas que realizar y vamos a hablar de agricultura, del melón de Carrizales, porque la consellera de Agricultura, la ilicitana Mitellamoyay y el alcalde del Che, Carlos González, asistieron ayer, esta misma semana, al acto del corte del primer melón de Carrizales, que mm, puede registrar, debido a las lluvias que cayeron durante esta primavera, una buena temporada, ya que se prevé una producción superior ...al medio millón de kilos... ...pues bien, para hablar de esta temporada... ...y del acto que se llevó a cabo... ...no ayer, sino eh, el lunes... ...en una finca del Camp de Elps, ...en la finca del Parque Agroalimentario de Carrizales... ...tenemos con nosotros... ...al otro lado de la línea telefónica... ...al presidente de la Comunidad de Regantes de Carrizales... ...Fernando Antón... ...muy buenos días, Fernando... ...buenos días, Romerí, ¿qué tal?... ¿Qué, qué finca es la que se escogió para realizar el primer corte del, el corte del primer melón de Carrizales? bueno se escogió una de las de las fincas que más producción que más producción tiene aparte de las que de las que tenía mejor también mejor acceso para para poder eh, preparar este este acto que también es verdad que este acto eh, al ser este año pues como como sabéis todo lo que ha pasado pues tuvo que ser un acto más más íntimo más no pudimos hacer invitación a, a, a, al mundo de, de, de la agricultura incluso el mundo de, de, de la investigación de las universidades y todo esto como solemos hacer todos los años pero bueno eh, fue un acto que, que pues para, para que nos dé un poquito de visibilidad y, y, y conseguir un poquito de atención de, de, de, también de, de consellería para que vea Eh, el desde el gobierno que se hace productos con muy poquito y que si consiguiéramos eh, por ejemplo una una, una seguridad en, en el aporte de agua como hemos tenido este año por ejemplo eh, si, lo, si lo tuviéramos esto constante podríamos podríamos eh, hacer muy muy grande en la zona de car la consellera es la iizaana mire Moya. ella sabía de sobra quiénes sois y vuestras necesidades o necesitaba refrescar sí, sí. la memoria no, ella lleva yo varios años asistiendo a, a este a este corte del melón y, y de hecho ante, anteriormente incluso de, de, de ser eh, eh, incluso concejada en el Seyán ya, ya nos había visitado en alguna ocasión y, y vamos a ver bastante bastante bien las necesidades que tenemos. ¿Qué, ¿Qué necesidades son esas, Fernando? ¿Qué reivindicación le planteasteis? Ya que aprovechaste la presencia de la consellera en este acto que le pidieron ustedes pues eh, básicamente lo que nosotros queremos eh, es tener un, una seguridad en, el, en los aportes de agua como sabéis vosotros eh, nosotros te, eh, tenemos una, una aportación de, de que varía año año a año, entonces no podemos, no sabemos qué año vamos a tener agua o qué año no vamos a tener agua. Este año se ha dado la, la, la característica de que ha llovido en cabecera, los pantanos este año, este año, se podría haber plantado más melón, pero claro, lo que no podemos es plantar este año más, tener más clientes para el año que viene, dejarlos colgados, porque no tenemos agua. Entonces necesitamos un, un poquito de seguridad y un poquito de estabilidad para, para poder ir trabajando con seguridad. ¿Pero cómo se consigue eso? Porque en el Camp de Elche no tenemos seguridad en los aportes hídricos. Eh, exactamente, pero eh, realmente nosotros todavía lo tenemos más complicado porque eh, eh, ahí allá, nos, nosotros regamos dependiendo de lo que rieguen los anteriores a nosotros entonces nosotros no tenemos una concesión fija como puede ser eh, en otras comunidades o que riegan digamos de, o del trasvase o, de, o, o que desvive el agua directamente nosotros para que nos llegue el agua tiene que pasar por tres comunidades de regantes antes, antes que nosotros. Con lo cual, hay veces que no, no nos llega. Claro, ustedes riegan de los sobrantes, de los regantes del Segura. Pero eh, este, este año, es cierto que han tenido agua, no han podido planificar porque no tienen, no tienen previsiones, como el resto de los regantes. Pero, eh, ¿el agua que ha caído en primavera, de qué forma ha afectado a la producción? ¿Cuál es la previsión de la de producción de melón de Carrizales? Pues la previsión es bastante bastante buena, así que es verdad que en algunos en algunos en algunas fincas ha eh, afectado las últimas más que las de las de primavera, las de principios de, de verano han afectado negativamente porque eh, han dado han dado lugar a infecciones por hongos en algunas en algunas zonas con lo que lo que ocurre cuando hay mu mucha humedad y mucho calor. Pero en general las, las plantaciones están funcionando muy bien y están están bastante cargadas de melón y hemos eh, vamos ver, las estimaciones nos dan que plantando un poquito menos que, que el año pasado plantando menos menos hectáreas eh, se va a conseguir incluso um, igualar o superar o superar la, los kilos de melón del de año pasado igualar o superar estamos hablando de cifras de 600.000 mil kilos Sí, ahí estamos. La previsión es más o menos es más o menos esa. Después se verá si, si afecta, pues, por ejemplo, el tema este de los hongos, afecta mucho, afecta menos. O como este año sí que es verdad que ahora estamos viendo otra vez que la presencia de los conejos vuelve a ser eh, notable, cuando después de la dana se notó una, un, un descenso significativo de la, de la población. Evidentemente eh, nuestros campos fueron anegados durante, eh, en algunos casos, durante varias semanas. Eh, y eso también es eh, verdad que, que redujo la población de, de conejos, pero parece ser que ahora otra vez está eh, se está recuperando y no sabemos tampoco cómo puede afectar eso. Ese es otro de los problemas, las plagas que tienen ustedes y sobre todo la de conejos, ¿cómo pueden ustedes atajar esa plaga de conejos? Eh, ¿Le han pedido a la consellera ayuda? Sí, eh, estuvimos hablando también de eso y ella eh, nos, nos contestó que estaban buscando opciones diferentes a, a a lo que es la caza tradicional, que es lo que lo que ahora mismo se permite eh, bueno, aparte de caza tradicional sí que es verdad que ya se, ya se se permite la caza con pues con hurones o con o naves de presa incluso eh, el tema de los hurones creo que es una es una cosa bastante interesante porque es cierto que, que, el, que el conejo en el momento que se ve a los cazadores que que empieza a, a sentir la presencia de, de los cazadores eh, se esconden en seguida. a lo mejor pueden pueden abatir alguno pero los demás se esconden entonces lo que hacen los urones es ir sacando de las madrigueras con lo cual se puede se puede se puede, se puede eh, digamos controlar mejor el, eh, el número lo están ustedes ya haciendo están introduciendo urones en, en los campos de cultivo no, no, eh, introduciendo urones, no, es, son urones eh, eh para para esta para esta para esta para este menester, digamos. Ah, ya que el cazador los lleva. Exactamente, son son como pues como como puede ser un perro de de, de muestra que te saca la, la, la pieza, pues eh, lo mismo, pero digamos que los urones entran en las en las en las eh, galerías de los de los conejos y los van sacando. Y después los los furones vuelven con sus con sus dueños y, y se vuelven a, a su casa, digamos. Bien, pues eh, la falta de agua y las plagas son los principales problemas, por lo que veo. Sí, eh, sí, eh, cierto, y, claro, y, claro. ¿Y cómo tienen ustedes la infraestructura del riego? Porque la dana afectó a, a esta infraestructura, a las acequias. Sí. Sí, no fue la zona más afectada, digamos, en, en las infraestructuras que tenemos, pero sí que tenemos unos cuantos puntos que hemos tenido que arreglar y todavía estamos esperando en uno que, que tenemos pendientes de que Consellería, eh, nos, bueno, hemos, lo hemos podido parchar un poco, pero sí que es verdad que es un tramo muy grande de, de, de, de canal y, y estamos esperando todavía que, que, que vengan a a, a, pues, a sustituirlo realmente. ¿Les dio plazos la consellera? Eh, no, no hay, no. Porque realmente nosotros ahí hablamos directamente con con los técnicos que están que están trabajando, ahora mismo todavía están trabajando en, en la de la baja arreglando eh, otras infraestructuras. Y digamos que no es una infraestructura eh, que a la que se le ha dado prioridad, uh -huh. porque no está, digamos, le, le hemos podido porchar, como te digo, pero sí que es verdad que nos habían dado plazo para... Marzo así, pero supongo que todo este tema de, de la del COVID lo ha, lo ha retrasado todo mucho la comunidad de regantes de carrizales evidentemente tiene el melón como producto estrella, pero no es el único no no evidentemente eh, el, el melón es nuestro producto estrella, pero eh, allí se plantan eh, varios cultivos Hay, hay, pues, hay evidentemente hay, hay cultivos de granada que van a tanto molar de, de Elche, eh, Jadeo, como como otros tipos de granada, eh, también tenemos eh, brócoli, tenemos alcachofa, tenemos también eh, muchos campos dedicados a lo que es el forraje, como son, puede ser la, la alfalfa, la, la cebada, la avena, eh, incluso también tenemos zonas de, de plantaciones de palmeras eh, o incluso pues eh, plantaciones de, de, de viveros, viveristas con, con, con plantas ornamentales. ¿Y de qué extensión estamos? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando, Carrizales? Porque ustedes siempre han eh, trabajado por crear un parque agroalimentario. ¿El proyecto cómo está? El proyecto realmente es un proyecto que todavía no no, no, ten, no tiene forma. Más que un parque agroalimentario del tipo, por ejemplo, eh, el que tenemos en, en, en La Olla o a la salida aquí de Elche, eh, es un parque natural agrario en el que se lo que... Eh, pretendía era eh, proteger lo que es la forma en la que trabajamos, porque creemos que es una, es una forma, eh, todo, te, toda la red de azarbes, toda la, la infraestructura que tenemos eh, que está excavada en tierra, todo eso me eh, da una forma de, de, de defenderlo eh, pues eh, para darle un valor a Y, y también conseguir por ejemplo el, los aportes de agua que, que, que podríamos que podríamos conseguir a, a, hablando también por ejemplo en la, en, en la reutilización de las de las depuradoras tenemos pendiente la concesión de, de, del agua de la depuradora de carrizales que nos han dicho que seguramente no tenemos ningún problema en, en, en recibir esa contensión pero también hemos pedido hemos pedido hemos pedido otras. Este, esta figura de protección lo que nos puede dar es un poquito de fuerza para, para, para estas cosas, ¿no? para, para poder conseguir agua y para poder conseguir eh, eh, que, que Carrizales se mantenga como, como hasta ahora, no siendo una zona agrícola. Y, y, y natural a la vez. Claro, eh, esta sería la solución para su principal problema y es la falta de agua, una confesión por derecho. Pero para que el Carrizales sea declarado parque natural, tienen ustedes que demostrar que tienen una biodiversidad rica y que merece la pena proteger. ¿Qué, sí. ¿Qué ecosistema tiene? ¿Es el que forma Carrizales? Nosotros somos, estamos declarados como zona húmeda. Sí que es verdad que esto, eh, este año, de hecho, se ha, se ha ampliado la, la zona de especial protección para las aves de, del Parque Natural del hondo y ha incluido toda la, toda la comunidad de regantes de Carrizales eh, como bueno, especial protección para las aves. Eso también nos da un, un valor añadido para que la gente que compra nuestros productos sabe que estamos que están apoyando una zona natural muy importante. Eh, el Parque Natural, como Parque Natural... Eh, realmente formamos parte de, del parque natural tanto del parque natural del hondo como el de la salida de santa paula formamos parte en, en varias zonas tanto perímetro de protección como zona de parque propiamente dicho eh, y lo único que nos faltaba ahora era eh, el reconocimiento como cepa lo que es parque natural agrario que es lo que nosotros queríamos darle forma es para que se prote la forma de trabajar de los agricultores de, de carrizales en este parque natural claro pero la forma se proteja están teniendo ustedes problemas por la forma de trabajar de los agricultores en una zona que es húedad declarada como humedal en algunos casos eh, ha habido algún algún problema por el tema de la, pues eh, la limpieza de los escorredores la, la limpieza de, de, los, de las acerletatas y de los atarbes incluso al, algunas eh, canalizaciones que hemos hecho nuevas porque estaban deterioradas las antiguas. En, en ese sentido, alguna vez sí que hemos tenido algún, algún pequeño problema, pero en general eh, eh, no, no estamos teniendo demasiados problemas. ¿Ustedes utilizan abonos químicos? Abonos, sí. En, en, en, en la zona de Carrizales eh, eh, se utilizan abonos químicos en algunos casos, pero eh, están minimizados porque somos una zona... Eh, Eh, digamos, eh, limitada por la contaminación de nitratos. Entonces tenemos unas limitaciones en este caso, entonces no podemos excedernos de... de, de un... Y por lo que ha respondido, eh, entiendo que la fauna y la flora de Carrizales es la misma que la de los parques naturales del hondo y las salinas. Sí, eh, de hecho es una zona, digamos, de alimentación de la fauna que a lo mejor anida... O, o vive directamente en las en las zonas de, de, de los parques naturales como pero, ya te comentó, hay, hay una zona de carrizales que cruza el parque natural de santa pola y hay una zona de, de, de carrizales que, que circunda todo lo que es el parque el parque natural del horno pero no solamente alimentan a la a la fauna de, de los parques naturales también alimentan ...al Camp de Elche, a la ciudad de Elche... ...a los ilifitanos e ilifitanas con sus productos... ...y estábamos hablando del melón de Carrizales... ...y vamos a terminar con la producción de los 600.000 kilos... ...porque nos queda por hablar del melón de Carrizales... ...¿por qué tiene tanta fama eh, este melón de Carrizales... ...y han conseguido ya... ¿O van ustedes a trabajar para conseguir esa etiqueta de denominación de origen para que no haya copias? Porque vemos que en algunos mercadillos o mercados, como está tan cotizado su melón, puede puede haber fraude en las etiquetas. Eh, ¿Nos vendan melones de carrizales cuando no lo son? Sí, sí, hay, hay posibilidad de eso. Eh, vamos, las características, como te he dicho, del melón de carrizales es eh, su dureza, una dureza que viene dada por, por el, la cantidad de, de calcio que tiene que tiene la, la tierra y el, el dul que, que tiene que viene dado también porque el, por la salinidad de las tanto de, de, de las tierras como, como del agua con las que regamos el, el, el melón digamos se, se equilibra equilibra la planta el, el, la salinidad del medio que sería la tierra y el agua la, con, con los azúcares que carga el melón para que me, la planta no pierda, no pierda agua. Eso es lo que le da lo que le da el lúdor. En cuanto a las gestiones para, para, para una denominación de origen, eh, realmente con, con la cantidad de, de territorio que, que se está plantando ahora, es, es inviable hacer una, una denominación de origen que necesita una infraestructura enorme para, para, para trabajar y ahora de momento somos una Eh, somos una marca pequeñita, somos, somos poquitos agricultores y claro, si, si comparas por ejemplo los 20 millones de, de, de, de kilos que hace la Granada Moya de Elche, por ejemplo, y que ya es una denominación de origen pequeña, con los 600.000 kilos que no llegamos, a, o estamos años que no llegamos al medio millón de kilos de, de producción, es, es muy complicado llevar esa gestión y ese, esa infraestructura que necesita una denominación de origen por eso eh, como la producción es pequeña bueno medio millón de, de kilos eh, no es que podamos decir algo pequeño eh, tiene envergadura pero tiene salida al exterior ustedes exportan o siguen solamente el melón de carrizales para el mercado nacional o provincial no, no. básicamente se, se, se vende todo en la provincia de hecho es que no, no tendríamos no tendríamos eh, estuvimos en, en conversaciones con algunos exportadores nos pedían prácticamente 300 o 400 mil kilos... ...y dijimos, es que no podemos eh, ofertar eso... ...porque nos quedamos en el mercado provincial... ...no quedamos sin, sin melón... ...y creo que nos interesa eh, que, que el melón lo disfrutemos aquí... ...que sea un producto de cercanía... ...que la gente conoce a los carizales ...que la gente valora este melón aquí... ...que es una cosa complicada de, de, de conseguir... ...y creo que, que, que vale la pena... ...que sea un producto de, de, de kilómetro cero. ¿Y cómo podemos los clientes, los que compramos en un mercado... ...el melón de Carrizales, cómo podemos distinguirlo de, del melón que no lo es? Porque a veces nos venden melones que dicen que son de Carrizales... ...pero no es cierto. ¿Ustedes lo han comprobado que hay intrusismo? Sí, sí, evidentemente es muy complicado controlar a alguien que... ...te pone, por ejemplo, un cartelito en, en, el, en el melón que dice... Pues, ...melón de Carrizales... Es muy complicado también demostrar que no lo es, porque es posible que algunos sí sea de, de Carrizales, eso es, es muy difícil, todo a todos los productores de, de, de la zona. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos una marca, tenemos una etiqueta, es etiqueta negra con, con un círculo en el centro que lleva un, un, un flamenco en, de dibujo, vale y pone Natural Agraries Carrizales que eso digamos es la, la etiqueta nuestra eh, que demuestra que es que es de que es de carrizales hay otros melones que pod podrían ser no, no voy a decir que ninguno sea de carrizal, pero en general sí que es verdad que como en el tirón de, de la marca de carrizales se aprovechan y todo el mundo dice que es, que es melón de carrizal no no, no no todo lo es uh -huh. pues muchas gracias Fernando antón presidente de la comunidad de regantes de carrizales.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 Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabarrel 1, Elche, Polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte.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 Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Giles, Salones Jackpot, Ace Broker Group ...Gesdemo, Restaurante Franja Estadio... ...Painby, Restaurante Catona... ...Juan Agulló Citroën... ...Nautic Antonio... ...Romautos, Concesionario Mazda... ...Brooklyn Fit Boxing... ...Salones Agulló Alonso... ...Carácter, M Solers... ...El Hogar del Profesional... ...Axa Itayport y Material Escano... ...Recuerda, este viernes a las 8 y media... ...fue en Labrada Elche... ...Enmarcador...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 con Rosmari Alonso. Son las 10 y 27 minutos y hemos llegado ya al inicio de esa ronda de noticias porque tenemos con nosotros, antes vamos a cambiar la sintonía, tenemos con nosotros aquí en los estudios de Telelech en Radio Marca a nuestra compañera Ana Pascual. Buenos días Ana. Buenos días Ros. Hoy es un día con mucho trabajo por lo que he visto en la agenda, pero de las previsiones vamos a hablar en unos minutos porque ¿qué noticias son las que me destacas? Bueno, pues vamos a empezar actualizando los datos del coronavirus en nuestra ciudad. Eh, ayer dimos a conocer dos nuevos casos en elche que se produjeron en los últimos cinco días y con estos dos nuevos contagios en las últimas dos semanas se han detectado al final siete positivos en nuestro municipio y pese a ser tres personas más que en Santa Pola, sanidad no lo considera un rebrote porque no pertenecen al mismo foco de contagio sino que se trata de casos aislados. Según destacan desde el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General, cuando se detecta un caso se rastrea sus contactos para hacer pruebas a las personas que han tenido relación directa y así trazar la propagación del virus antes de que se expanda. Insisten, lo mejor es seguir manteniendo la distancia de seguridad y usar mascarillas cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad y sobre todo en un espacio cerrado. De esa forma eh, se evitará la transmisión del virus. Pues es importante insistir en ese mensaje, Ana. Y después de darnos los datos de la evolución de los contagios aquí en Elche, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, pues vamos a hablar de las fiestas de, de Elche, porque ayer se reunió el patronato y lo que han dicho es que cantarán las vísperas con un grupo reducido de cantores de la capella a las 7 de la tarde en esa misa, tanto el 14 como el 15. Y también van a montar un cadafalet para cantar también las salves después de la misa de las 8, del 16 al 22 de agosto. O sea que tendremos algunas actividades, eh, sobre todo las religiosas, es lo que se mantiene. ...las actividades religiosas... ...esas vísperas, esa oración litúrgica... ...que se canta en honor a la Virgen de la Asunción... ...la tendremos el 14 y el 15 de agosto... ...en la misa de las 7 de la tarde... ...y el cadáfalet también lo tendremos montado... ...que es el que se realiza... ...para colocar el yit de la Mare de Déu... ...con el fin de que las salves estén presentes... ...como siempre lo han hecho... Eh, ...del 16 al 22 de agosto... Eh, a las ...tras la misa de las 8 de la tarde de esos días se cantará, por tanto, las salves. Las las las vísperas siempre las cantaba el coro juvenil. Ahora el director, el maestro de capella, Javier Gonzalvez ha señalado que serán que como es gente joven lo van a sustituir y será un grupo reducido de cantores. Y las Alves lo mismo, es un grupo muy reducido, de dos cantores y un escolano, quienes eh, interpretarán las Alves a la Virgen de la Asunción. Así que nos queda, nos queda por tanto los actos más litúrgicos, más religiosos del Misteri Belch. De es lo que nos ha dejado el COVID-19 activamente seguiremos teniendo fiestas aunque de una manera distinta pero nosotros nosotros ya hablaremos de nuestra programación festera <risa> que va a ser muy colorida eh, y muy divertida pero eh, nosotros también aquí en el programa La Blorieta y ya lo avanzo, vamos a seguir hablando del misterio aunque no haya misterio mmm, ya ya sabemos que el espíritu del misterio hay que mantenerlo vivo y si esta semana más o menos era cuando se alzaba el cielo del misteri, pues a partir de la próxima semana hablaremos de las tramoyas y después también de las representaciones y por qué no también de la partitura, en fin, de muchos aspectos históricos, musicales eh, de nuestra fiesta. Ana, en eh, cuéntame más porque ayer, ayer nos hablaron de la contrata de basuras y limpieza. Efectivamente, ayer la Unión Temporal de Empresas Urbaser y Fomento de Construcciones y Contrantas fue la empresa con la que tuvo la oferta técnica mejor valorada de las que se han presentado para gestionar el servicio de limpieza, de limpieza viaria y recogida de residuos del municipio. Así se hizo público ayer en la mesa de contratación, donde el concejal Héctor Díez dio cuenta de las puntuaciones de todas las candidatas. Por detrás de ser quedó valorizada mientras que la empresa en torno se excluyó por no llegar a la puntuación mínima. De estos resultados se informó a la Junta de Portavoces, donde los propios técnicos municipales expusieron a los grupos políticos el informe y resultado de la puntuación. Y hoy miércoles se conocerá la oferta económica y las mejoras que propone cada empresa. Entonces se asignarán las puntuaciones finales para poder adjudicar el servicio este mismo mes. ¿Hoy miércoles vais a vosotros a, a conocer esas ofertas económicas? o se van a dar, hay rueda de prensa, no sabemos si hay rueda de prensa, con lo que tendremos que esperar, porque es importante vigilar cuánto nos va a costar la contrata. Es muy importante, tanto la oferta técnica como la económica. Pues nosotros estamos pendientes, Ana, e eh, informaremos a la una. Pero, entonces, ¿qué previsiones son las que tenemos para hoy? Bueno, pues de momento tenemos una rueda de prensa con el concejal de Bienestar Social, Mariano Valera, que presentará la Oficina de la Vivienda de la Generalitat Valenciana. Luego también tendremos una rueda de prensa de Compromís y la concejala de Educación, María José Martínez, informará de los asuntos tratados en la reunión del Consejo Escolar Municipal. También informaremos en la radio de la, de la UNA sobre los actos de la FESP. A la una vuelves entonces, Ana Pascual, con Daniel Álvarez y Salvador Campello aquí en el 101.4 a contarnos todas las noticias que van a salir de esas previsiones y en las que en estos momentos pues van a ocupar la portada de nuestra web teleelch.es. Pues buen trabajo, te espero entonces a la una. Nos vemos a la una aquí en el informativo y después todo actualizado en nuestra web. Y con las imágenes esta noche en nuestro informativo telemita las 9 y media. Gracias, Ana Pascual. Gracias a ti. Salud. Nosotros eh, continuamos esta ronda de noticias después eh, de conocer la actualidad local y las previsiones para esta jornada del miércoles. Sepamos que nos espera también en la Paralelche el ciclo de Fútbol, en la crónica deportiva de nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Tras la importante victoria conseguida contra el Albacete, la ilusión por bandera, la afición blanca y verde que vuelve a tener mmm, esperanzas de que el equipo se mantenga en la última jornada en sexta posición. De hecho, dependen de sí mismo los de Pacheta... ...para mantener esa sexta plaza... ...para ello valdría con no perder... ...frente al Fuenlabrada... ...y ganar al Oviedo... ...es decir, al menos sumar cuatro puntos... ...para depender de sí mismos... ...una victoria contra el Fuenlabrada... ...sería allanar y mucho el camino... ...por tanto, hay que pensar en ganar... ...ese encuentro, como decía... ...el capitán del Elche Gonzalo Verdú... ...anoche en a todo Gol, ...si salen a empatar perderán... ...tienen que buscar la victoria... ...para depender de sí mismos... ...en el último partido contra el Oviedo... ...recordamos que este viernes a las 9... ...horario unificado... ...todos los partidos se disputan el viernes... ...y entre ellos destaca ese fue Fuenlabrada-Elche... ...sólo están separados por un punto... ...y el equipo ilicitano... ...no debe perder ese encuentro... ...si lo hace diría prácticamente adiós... ...a sus posibilidades... ...ya que el fue Fuenlabrada... ...le pasaría con dos puntos de ventaja... ...más el Golaveras... ...por tanto fundamental otro partido... ...en el que hay aroma de final... ...aunque es un término que apacheta ...desde luego no acaba de gustarle... ...pero ahora hablamos de finales... ...que son todos finales... ...pues saltamos por el aire... ...los finales necesitan... ...un tipo de concentración... ...que por eso se llaman finales... ...porque no hay más... ...por solo de partidos importantes... ...y este es un partido importante... ...ahora el del Fuebla Brada... ...pues adquiere más importancia que este... ...que es otra final... ...no más... No Y si ganamos a Fue la Brava, que tengo Otra final contra el Oviedo. Y si pasamos a play que tenemos? Otra final. ¿Eh? Que no son finales. Yo no las voy a calificar de, de finales. Que las califiquen otros. Yo no. ¿Por qué? Porque hay más. Las explicaciones de un Pacheta que espera que hombres tocados como Ramón Foll y Fidel que se retiraron en el partido frente al Albacete puedan llegar a tiempo para ese encuentro, como también Juan Cruz, que se ha perdido ya los últimos dos partidos. El encuentro será el viernes a las 9 de la noche, frente a un fue labrada que fue el primer equipo que le ganó a elche en el primer partido de Liga inaugural en el Martínez Valero, 0-2. a 2. Eh, Ya ha llovido mucho desde entonces y ahora las dos escuadras se juegan la ilusión de estar en puestos de playoff. Hasta luego. Hasta luego, emocionante ese partido. Y nosotros cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Buerdonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. Después de las tormentas de ayer en el interior del sureste ibérico y de los cuatro gotes mal contades que registrábamos en nuestro territorio, hoy ya con el avance de la dorsal anticiclónica tendremos garantizada la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, ambiente despejado con temperaturas nocturnas que en el sur del Candel se han bajado hasta los 19-20 grados. Aquí en la ciudad, noche tropical con una temperatura externa. ...que no ha bajado de los 22 grados... ...en Santa Pola 23 de mínima... ...y en Tabarca noche ecuatorial... ...con una temperatura mínima de 25 grados... ...para esta mañana predominio cielos despejados... ...todavía veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad... ...viento en calma tendiendo a flojo de componente nordeste... ...por la tarde cielos despejados... ...viento puntualmente moderado de componente este... ...rachas que podrían alcanzar los 30-40 kilómetros por hora... Hoy suben un poco las temperaturas, aunque los valores serán similares a los de ayer. En buena parte del territorio, máximas que van a rondar los 30-31 grados, en alguna pedanía pegada al parque natural del hondo, podríamos rozar los 32 grados. Para mañana jueves, estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados, de nuevo por la tarde se activará el viento flojo de componente este, temperaturas máximas en torno a los 31 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 22-23 grados. El último tramo de la semana estará marcado de nuevo por la estabilidad atmosférica, el protagonista, la dorsal anticiclónica, predominio cielos despejados, algún intervalo muy puntual, puntual de nubosidad y con el viento de componente marítima temperaturas que entre viernes y sábado no van a superar los 31 grados a partir del domingo con el avance de la masa de aire cálido la tropical continental notaremos un ligero ascenso en las temperaturas máximas que para el domingo van a rondar los 32 grados hasta luego 101.4 Teleelch Radio Marca solo cuando te detienes te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nueve y empezar de cero nunca fue tan fácil Disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo y no pagues hasta 2021 es Eskey Automóviles Tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche Sor José Falcorta 37 y 41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 la Glorieta con Rosmaría Alonso. Y en la recta final del programa de La Glorieta y después de la ronda de noticias eh, vamos con una noticia que saltó ayer en las redes sociales y que Fue un bulo. Un bulo que provocó que la asociación de hostelería, la recién creada asociación de hostelería, realizara un vídeo para divulgar la falsedad de esa noticia de que había un brote en determinados establecimientos de hostelería de Che y Santa Pola. Por eso queremos hablar con el presidente de la asociación, Francisco Javier Mora. Muy buenos días. Buenos días, Romario. Eh, ¿Qué ocurrió ayer? Pues nada, eh, esto ya venía desde la semana pasada que se oía por ahí algo de un brote, un brote no, sino que había empleados de los mon, de 100 montaditos eh, que tenían COVID y que no habían cerrado y que estaban trabajando, y esta, y ayer precisamente tres o cuatro asociados por el grupo eh, comentaron que los clientes se lo estaban diciendo, oye, ¿qué pasa con los montaditos y tal, que está todo ahí trabajando y, y están con el COVID y van a cerrar todo, no sé qué? y claro, eh, empezó un poco a, a preguntar a la gente y, y estar un poco inquieta porque todo todo también nos puede tardar a nosotros entonces llamamos a, al chico de, de Santa Pola que es donde estaba el más o menos el bulo de Santa Pola con el tema también del rebrote que hay de la familia esta en Santa Pola y el chico dijo que nada, que era todo falso que, que era todo un bulo y que estaba iba a poner una denuncia a la policía y luego lo iba a desmentir en las redes sociales de ellos que así fue que aparte de hacer el vídeo nosotros para para que la gente se tranquilizara y que, y que no ocurriera nada y sobre todo todo el trabajo que estamos haciendo a, a nosotros, todo este trabajo que hemos hecho para que la gente esté tranquila y confiando en nosotros y que por suerte o por lo bien que lo estamos haciendo entre el público, la clientela y nosotros, no hay ningún rebote de cliente o hay, hay aislados. Claro, pero, pero... nada porque eh, eso es lo que le iba a preguntar. Ustedes tienen un protocolo y en el momento en que un empleado o un cocinero de positivo, evidentemente ese establecimiento tendría que cerrar o tendrían eh, que contratar a otro personal. ¿Cómo cómo tienen ustedes ese protocolo establecido? El protocolo es aislar a la persona, primero hacer si lo aislada a la persona que lo tiene y los compañeros si no tienen seguir la actividad referente a, a este tema eh hay Sí que es verdad que nos comentaron ayer desde desde un sitio que preguntamos que sí que había un empleado que dio positivo y a los demás compañeros se le hizo la prueba y era negativa. Entonces sigue la actividad, esa persona ha estado con el protocolo, es aislarlo y, y a, a los compañeros hacer la prueba, que es lo que se debe hacer. Se hace la prueba a todo el mundo y si solamente es una persona, esa persona se aísla y las otras personas se hacen el test y dio y han dado negativo entonces ese protocolo va a seguir esperemos que la gente eh, se está comportando bien, hay gente que no vea mascarilla y, y pero vamos nosotros en todos los establecimientos de la asociación y los que no son de la asociación es, el protocolo se lleva, se lleva a la tabla, mascarilla, distanciamiento y si pasa algo enseguida aislamiento y, y test a todos bueno eh. Eso es, en cuanto a lo ocurrido ayer, ¿cómo se encuentra la...? Bueno, usted ha dicho que un empleado dio positivo, pero ¿eso está confirmado? Sí, nos consta que, que sí que es verdad, que, que dio positivo y está aislado y los demás dieron negativos la, la semana pasada. ¿En, en, en Santa Pola en Elche, en el establecimiento de Santa Pola o de Elche? Creo que fue en el Elche. Bien, eh, ¿cu ¿cuál es la situación actual de los establecimientos? La situación actual, pues ahora bien, eh, vamos poco a poco, eh, también verdad que llega verano y se ha ido también ya mucha gente a la playa y a los campos, pero la situación está está tranquila. Eh, en verano, como siempre aquí en Elche, la gente se va fuera, la gente que se queda, pues la verdad que mediodía está tranquilito, mucha calor y luego ya cuando baja sol por la tarde la gente ya más está en las terracitas. Pero de momento está todo tranquilo. Estamos trabajando bien. El, el Ayuntamiento también trabaja para una siguiente modificación presupuestaria. ¿Ustedes siguen reclamando más ayudas? No, de momento más ayudas no. lo que Tuvimos una reunión el lunes para ver el tema de agosto, de, de la mesa de trabajo de agosto, tanto de fiestas como todo el mes pero de momento no le vamos a pedir nada, pedimos lo que las otras veces, del corte de calles para este verano y el horario que ya lo tenemos y estamos trabajando ahí, le pedimos unas cositas el lunes para el tema de agosto y nada, de momento así cosas presupuestarias no estamos pidiendo, ya nos ha bastante. Con lo que están ustedes planificando, actividades para dinamizar las terrazas durante eh, la, el mes de agosto, ¿qué actividades son las que ustedes contemplan? Pues eh, estamos ahí en un proyecto que yo creo para la semana de fiestas, para recordar a la gente que, que aunque no haya nada de fiestas, pues eh, todos los años de esa semana son fiestas, pero hay un proyecto ahí que saldrá la semana que viene a la luz y y nada y luego pues queríamos la semana esa en algunas plazas o recintos o, o terrazas de los asociados, queremos decorar, lucecitas, farolillos, algo que vea la gente que es la semana de fiestas aunque no haya nada y y, nada, y luego englobar en lo que es el mes de agosto, no solo las semana de fiestas sino el mes de agosto entero porque la segunda quincena sabes que la gente siempre se va afuera, aunque este año es un, un verano atípico, un agosto atípico pues queremos ahí reforzar un poco para que la gente no se vaya fuera en la segunda quincena porque muchos locales van a estar abiertos porque no van a cerrar entonces estamos ahí trabajando, dándole ideas y queremos dar una una vuelta a un tema que tenemos en concreto para la semana de fiestas para, que, para darle al público Eh, una sorpresa ya que son sorpresas ya que son proyectos que están preparados que van ustedes a darlo a conocer como ha dicho la semana que viene pues eh, le emplazamos a la semana que viene y hablaremos con ustedes cuando tengan precisamente esos proyectos ya concretados y sea eh, tiempo para darlos a conocer Francisco Javier Mora presidente de la asociación de hostelería muchas gracias 101.4 Tele-Elx Radio Marca